Ay, señor. Día de un lado, por acá en la zona costera, estamos ya con la alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, para conversar temas muy interesantes. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás?、Muy、¿Cómo están、bien. los audiores de, de Radio Carnaval? Un saludo cariñoso.、Eh, hoy día martes, sí. efectivamente. Sí, sí. Ya la gente empieza a darse cuenta que es el último plazo para poder pagar su permiso de este、función. año. Exactamente, exactamente. Hoy día hay filas en todas las municipalidades, en todos los puntos donde hay que pagar el permiso de circulación. Un poquitito más abrigado nosotros también por estas mañanas que están ya amaneciendo un poco más h e l a d a de este otoño 2026. Alcaldesa, bueno, eh, queríamos eh, en este llamado、eh, dar a conocer con usted, ¿no es cierto?,、eh, sobre un tema que ha golpeado mucho a la región y al país. Por la brutalidad con que se cometió este, este crimen, hay que decirlo de ese modo. Y、eh, la municipalidad de Quilpue, a través suyo, está acompañando a la familia de Camila Ponce. Si nos puede contar、sí. en qué consiste este acompañamiento a, a la familia de Camila Ponce en este primer momento. Bueno, primero, primero, yo creo que, en términos reales,、eh, lo que sucedió con Camila. Eh, tiene un cierre importante para la familia porque efectivamente el día domingo se conoce el paradero de quién habría sido el autor de este brutal, de la brutal golpiza que finalmente le termina causando la muerte. ¿no? Eh, la relación con Camila tiene que ver con que su mamá es funcionaria nuestra, trabaja en el juzgado de Quilpue. Eh, conversé con ella el día de la presentación de la querella y después la saludé para el día de la misa. Pero a partir de eso, nosotros habíamos estado、eh, evaluando la posibilidad, dado que nos encontramos con muchas familias que finalmente no pueden ser representadas legalmente y tampoco tienen una triada de acompañamiento, porque por un lado está el centro de la mujer, la oficina de la mujer. Pero, por ejemplo, el año pasado quedamos con 74 casos fuera,、eh, por distintas razones. Entonces,、eh, vamos a lanzar nosotros, un、eh, o sea, en el fondo, una defensoría de víctimas de mujer, donde también podemos tomar representaciones legal legales、sí. es, con un convenio、eh, con la corporación judicial. Es, es, además, vamos a tener a un abogado, vamos a tener a un psicólogo, a un terapeuta ocupacional. Eh, bueno, y ese va a ser nuestro primer acompañamiento a la familia de, de Camila,、eh, aunque no, quizás no necesariamente en este caso va a ser solo la mamá, sino también a la familia que ella、uh -huh. piense que es necesario poder atenderla.、Eh, como municipalidad, igual hemos estado acompañando desde el primer momento, considerando además que, que nos afecta como administración si、sí. es un dolor demasiado grande. Lo que sí creo es que al menos、eh, hay una parte del ciclo que se cierra cuando tú encuentras al culpable, y, y de ahí la justicia tendrá que encargarse de hacer lo suyo、eh, respecto de, de, lo que, de lo que sucedió, porque fue tremendamente injusto. Exactamente. Además, con tantos antecedentes anteriores, él tenía muchos antecedentes anteriores.、Uh -huh. Tenía un prontuario. Bueno,、eh, entonces la municipalidad está en pie de brindar atención psicológica con enfoque reparatorio,、ah, también acompañamiento social, orientación y representación jurídica especializada. Por lo que nos cuenta usted, es、eh, para todas las familias quienes sufran、eh, algún tipo de violencia, en especial las mujeres. Sí, claro. Nuestra idea es poder colaborar. Si, si esa temática en particular.、Eh, Es una temática que, que tiene un fondo un poco escondido, donde la mujer finalmente termina acostumbrándose a este círculo de violencia por no salir en lo, en lo económico.、Uh -huh. y, y la verdad es que no es un número menor. Y nosotros, como Gilpue, tampoco somos la excepción. Entonces, tenemos que encontrar una fórmula para poder ayudar a esas mujeres. Ok, bien.、Eh, nos parece muy atingente por lo demás. ¿ah? En estos、eh, en estos días que vemos violencia por todos lados, es muy n e c e s a r i o toda esta materia de ayuda. ¿ah? Eh, también quería consultarle por otro tema, alcaldesa,、eh, sobre el lanzamiento del libro Voces que rompieron el silencio. Sí, el lanzamiento del libro fue el día de ayer. ¿Ya? Tuvimos una participación muy importante. Eh, son mujeres que han sido atendidas en el Centro de la Mujer y que cuentan su historia de manera anónima、uh -huh. en un libro、eh, que tiene por título el que acabas de mencionar y que relata la experiencia de mujeres que han sufrido este maltrato por años、uh -huh. eh, y que tienen una forma especial de expresarla a través de estas letras. Eh, son súper conmovedores los testimonios, pero también son un sentido de reparación, porque i n d e p e n d i e n t e que sean anónimos,、eh, la mujer que ha sufrido de violencia intrafamiliar、eh, tiene efectos reparatorios al poder hablarlo, al poder asumirlo. Y respecto de eso, creo que es fundamental la iniciativa que tuvimos en esta edición, creo que va a ser súper importante. p o d e r seguir eh, editando eh, otras, eh, otras... Sí,、eh, otras obras t otras r a s o relacionadas, seguramente,、eh, a esto y también otros otro libros, que es importante la cultura, para que、eh, se pueda entonces、eh, tener la facilidad de、eh, los autores también ser apoyados por、eh, los municipios, en este caso, la municipalidad de q u i l p u é q u e、eh, estuvo en el lanzamiento de lo que es el libro Voces que rompieron el silencio. Voces que rompieron el silencio, donde se relata la experiencia de cada una de las mujeres desde el dolor, pero también desde la fuerza y coraje que tuvieron para levantarse.、Eh, este proyecto fue articulado entre la municipalidad de Quilpue ¿sí? entre la municipalidad la Quilpue de y su、sí. dirección de desarrollo comunitario o alcaldesa. Se cortó. Sí, ahora sí. Ahora volvemos. Dígame. No, decía、Mira. yo de que este、eh, fue un apoyo y un proyecto articulado por la Muni de q u í l p u e por la Municipalidad de q u i l p u e y su Dirección de Desarrollo Comunitario. Sí, y además, bueno,、eh, la Dirección de Desarrollo Comunitario está tratando de abarcar la mayor cantidad de, de, de necesidades que hoy día tenemos en los barrios.、Uh -huh. eh, ha hecho un trabajo muy desplegado. Eh, lo hemos trabajado muy bien además con el c e r n a m e s con María Paz, que, que es su directora. ¿Ya? Entonces ha habido una conexión muy directa ahí.、Uh -huh. Ok, alcaldesa,、eh, se nos viene fin de semana,、eh, fin de semana santo. ¿Actividades?、Sí. Eh, ¿Cómo está preparada la municipalidad de Quilpue para este fin de semana santo? Bueno, yo el fin de semana santo, santo、eh, siempre lo he pensado como. Es un momento familiar, es un momento de recogimiento, es un momento de reflexión, es un momento donde hay que a g u t a r、eh, todo lo que hoy día de alguna manera nos, nos aflige. ¿no?、Uh -huh. eh, los momentos de reflexión para los que somos c l i e n t e s son súper importantes porque finalmente en Semana Santa uno hace procesos íntimos con, con la propia creencia. En el caso nuestro,、eh, la dirección de Julia, que ha puesto contacto con el párroco,、eh, Claudio Ortiz, que, que ya tiene preparado eh, distintas eh, digamos, actividades、sí. que van a estar en conmemoración de esta semana,、eh, especialmente el día del Vía Crucis, que, que requiere de, de colaboración con nosotros. Pero yo la verdad es que llamo、eh, en este fin de semana a una reflexión profunda desde, desde nuestras propias actitudes, desde cómo hacemos que nuestro Chile no se convierta en un país polarizado, desde, desde cuando las discusiones tengan altura de mira, d d e las personas que estén sufriendo realmente obtengan sus necesidades. Y, y como mujer creyente pienso que esa fortaleza solamente viene. Desde arriba, así que creo que es un, un bonito fin de semana para poder reflexionar. Ok, ahí está el mensaje de la alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, entonces para esta semana especial para el mundo católico. Le agradecemos estos minutos, alcaldesa. Muchas gracias a ustedes también, cariños a, la, a,、sí. a todas las familias que nos escuchan desde la radio Carnaval, a los sectores de Quilpue, de Yoto y la zona rural. Que siempre están、eh, comunicados con nosotros y que los queremos muchísimo. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti. El, la línea directa de carnaval.